Gustio y bienvenidos a todos y a todas un día más a Berrión, el magazine de Berriozari, y en el 100.8 de FM. Hoy es viernes día 13, viernes eh, 13, espero que no seáis eh, supersticiosos Nosotros desde luego no lo somos y hoy os vamos a traer un programa cargado de, de buena suerte Y de, de cosas eh, buenas eh, y de interesantes que tienen que ver, como no, como siempre con Berriozar Por un lado hablaremos de esos cursos para aprender a cuidarnos, estaremos con Tina Asensio, una de las responsables de Euskal Escola Macrobiótico A, que son los que se encargan de ofrecer estos cursos que tendrán lugar de enero a mayo. Y también hablaremos de deporte, en concreto de balonmano, el Amaya Sport Balonmano jugará eh, uno de sus partidos de la pretemporada de enero aquí en Berriozar mañana mismo en el polideportivo y Tendremos a eh, su presidente, que además es Berrio Zartarra, el Berrio Zartra Doroteo Vicente, aquí en, en nuestro programa para hablarnos de la actualidad de la Maya Sport San Antonio y para ver cómo preparan el partido de mañana sábado. En cuanto al tiempo diremos que ahora mismo nuestro termómetro marca 2 graditos nada más, bastante frío aquí en Berriozard, tiempo nublado con esa niebla que parece que no nos quiere abandonar y que parece que seguirá así al menos hoy y mañana con temperaturas que oscilarán entre, los, entre el, el grado bajo cero, un grado bajo cero y 9, 8, 9 grados de temperatura, por lo tanto tiempo fresquito también para las próximas horas y para el fin de semana. Como veis muchas cuestiones para tratar en el programa de hoy Así que sin más dilación comenzamos como siempre con nuestro informativo Con toda la actualidad de la comarca de Pamplona y de Berriozar 9 y cinco minutos de la mañana. Comenzamos nuestro informativo con eh, la actualidad de la comarca de Pamplona. Varios colectivos advierten de que el nuevo modelo de renta básica excluye a miles de familias. Tanto entidades que trabajan a pie de calle como la mayoría de los partidos de la oposición reclamaron ayer al equipo de gobierno y en concreto al Partido Socialista de Navarra como titular de política social que recule ante el nuevo modelo de prestación social antes de su aprobación el día 17 en pleno. Según señalaron ayer los responsables de Cáritas, los nuevos requisitos excluyen a miles de familias inmigrantes y autóctonas sin ofrecer alternativas, sin tener en cuenta situaciones excepcionales y mientras se sigue destruyendo empleo. No se sustenta en un estudio base y se sigue criterios economicistas, según explicaron ayer. Y es que Cáritas y los colectivos que integran la Plataforma por la Defensa del Derecho a la Renta Básica comparecieron ayer en el Parlamento a instancias de Izquierda Esquerra ...para defender la eficacia del actual sistema corrigiendo los retrasos. Detrás de una modificación legislativa debería haber en palabras del portavoz de Caritas Ángel Iriarte... ...una evaluación y un estudio de impacto futuro y sin esa visión no habría que dar pasos. Recomendó a la Administración que escuche un poco más a los que trabajan con los afectados... ...y a los que estudian estos temas. En tiempos de crisis, según indico, se debe priorizar desde la Administración el empleo... ...y no dejar lo fundamental por cubrir. Hay que reducir y al menos... No ...no aumentar las tasas de exclusión, por lo que manifestó serias dudas sobre la nueva ley. También desde los colectivos que integran la Coordinadora por la Renta Básica, Ashola, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, SOS Racismo, La Hormiga Atómica y la Plataforma de Papeles y Derechos de Nonzat, pidieron ayer la retirada inmediata de una ley que ni siquiera ha contado con un proceso de participación social, que supone un retroceso en derechos sociales y de justicia social, y que lejos de luchar contra la exclusión social es a lo que van a verse abocadas miles de familias. Asimismo, ofrecieron su acercamiento al gobierno para conocer casos con nombres y apellidos. Y del Parlamento nos vamos a Noain, puesto que este aeropuerto pierde un 53% de viajeros en cuatro años, tras, eh, tras invertir fomento 44 millones de euros. Según publica hoy Diario de Noticias, el tráfico de pasajeros del aeropuerto de Noain continúa desplomándose año tras año desde 2007, cuando vivió su época dorada. Durante el año pasado, la terminal Navarra perdió otros 53.000 viajeros más, o lo que es lo mismo, acumuló el cuarto descenso anual consecutivo. La acumulada de los cuatro últimos ejercicios ya asciende a 262.000 usuarios, es decir un 53% menos que en 2007 la crisis económica y la menor oferta irregular de vuelos son argumentos que explican el retroceso del avión como medio de transporte en eh, la comunidad foral de hecho, tan solo 238.380 personas lo utilizaron durante el año 2011 frente a los 500.097 que lo hicieron a lo largo de 2007 cuando Noain experimentó su mejor mejor anualidad y disfrutó de un crecimiento del 33%. Estos datos se registran además después de que el Ministerio de Fomento haya invertido la cifra de 44 millones de euros en la ampliación y renovación del aeropuerto, incluida la terminal que se inauguró a finales de 2010 y que AENA presentó con el objetivo de acoger a 1,1 millones de pasajeros anuales, cuatro veces más de la tasa de actividad anual. Y hablamos ahora de jardines y zonas verdes. En concreto, de los jardines y zonas verdes de Pamplona, de cuya conservación y limpieza se encargan Eulen y Ciclo Tecnigral, dos empresas cuyos trabajadores se encuentran en pie de guerra. De hecho, los representantes sindicales de ambas eh, empresas responsabilizaron ayer al equipo de gobierno de UPN de la situación laboral de estas compañías, sobre las que pende una amenaza de despido de hasta 32 personas. Según indicaron, la raíz de la crítica situación que atraviesan sus trabajadores está en los recortes del ayuntamiento que traerían aparejada una reducción del 20% de las horas contratadas. Como consecuencia de esta situación, los jardines y parques de Pamplona llevan ya 10 días sin contar con sus habituales trabajos. El Comité de Empresa de ULEN ha enviado esta semana una dura nota en la que hace responsable al alcalde de la amenaza de despido a 23 de sus trabajadores. En este documento hablan de gravísima agresión, censuran que UPN hablase en campaña de la creación de empleo como prioridad y anuncian unos recortes que pagan los trabajadores, mientras, según riza la nota, los peces gordos que mandan en el ayuntamiento y el gobierno deciden subirse vergonzosamente el sueldo. En esta situación indican, eh, es esta situación, perdón, la que ha llevado a la huelga, según indican desde Eulen. El seguimiento de esta huelga indefinida, convocada tanto por los servicios de jardinería de Eulen como por ciclotecnigral Tecnigral está superando el 70%. En esta primera empresa trabajan 51 personas en labores directamente contratadas por el ayuntamiento, además de otros seis empleados que se encargan de servicios puntuales. Según indican, los despidos afectarían a 23 de sus empleados, aunque la empresa reconoce 19. Por su parte, Ciclo Tecnigral cuenta con 45 trabajadores y, según indican desde el comité de empresa, la dirección ha amenazado con despedir a nueve trabajadores o, en su caso, a aplicar un ere temporal. y hablamos ya de las noticias de Berriozar, la sociedad pública Berriquilán lanza una campaña para recuperar abonados en el polideportivo de Berriozar esta sociedad pública encargada de la gestión de instalaciones deportivas de Berriozar comunica a todos los vecinos y vecinas de Berriozar que durante los meses de enero a abril todos aquellos que fueron abonados de la instalación y en su día causaron baja podrán reincorporarse a la instalación sin necesidad de volver a pagar el entrático de acceso a la instalación sin necesidad de volver a pagar esa cuota inicial. Por otro lado, todas las nuevas altas que se produzcan en dichos meses podrán abonar la matrícula de manera fraccionada durante seis plazos mensuales. Y hoy finaliza el plazo para justificar las subvenciones a las asociaciones locales de Berriozar de 2011. Las asociaciones de nuestra localidad tienen de plazo hasta hoy para justificar las subvenciones de 2011. Esta justificación deberá incluir obligatoriamente una breve memoria descriptiva de cada actividad. Balance de gastos e ingresos firmado por persona competente, facturas de gastos y copias de los soportes publicitarios utilizados. Más información en la web del ayuntamiento, www.bergiozar.es. Y hablamos ahora de una actividad un curso de batucada organizado en el Gastelecu con el objetivo de formar un grupo estable de esta modalidad de percusión. Desde el Centro Juvenil se ha organizado este curso de batucada que comenzará el 7 de febrero y finalizará el 19 de junio. El curso será fundamentalmente práctico ya que las personas participantes aprenderán con los instrumentos desde el primer día se trabajarán varios ritmos con la ayuda del monitor Beñat Arce desde este punto de partida ...el objetivo es formar a las personas jóvenes de la localidad... ...para que ésta tenga un grupo propio de Batucada... ...el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de enero... ...inscripción que podrá realizarse en el Centro Cívico Juvenil... ...de martes a domingo de 5 a 8 de la tarde... ...o a través del número de teléfono 012... ...en cuanto a los precios oscilarán entre los 30 euros... ...que cuesta la matrícula para jóvenes estudiantes o parados... ...de 12 a 30 años... Eh, ...40 euros para el resto de jóvenes de 12 a 30 años también de Berriozar y los 55 euros para los mayores de 30 y las personas de fuera de Berriozar. Para más información e inscripciones no hay más que acudir al centro cívico en la calle Artecale. Y Raúl Pariente ha ganado el premio BKE al mejor olenchero en el balcón. El pasado 4 de enero se falló el primer concurso organizado por BKE para premiar al mejor olenchero de los balcones de Berriozar. Ezequiel Martín, presidente de la asociación, hizo entrega al ganador Raúl Pariente del premio consistente en 100 euros a gastar en productos de, en comercios de aquí, de Berriozar. Esta ha sido la primera edición de este concurso que volverá a organizarse en las próximas navidades y desde BKE también han querido dar las gracias a todos y todas las participantes Y para terminar con este bloque informativo, os tenemos que dar los señalamientos para este fin de semana. Los partidos que se jugarán mañana y pasado mañana en, eh, por parte del Berriozar Club de Fútbol. En cuanto a fútbol masculino, el equipo de primera regional se enfrentará al Betionac mañana a las 4 de la tarde aquí en Berriozar. El juvenil tendrá como rival al Beriain también mañana a las 6 de la tarde en Beriain. El cadete A se enfrentará al amigo. Eh, también mañana sábado a las 11 y media de la mañana en el Colegio Amigo, mientras que el cadete B hará lo propio frente al San Ignacio mañana a las 12 aquí en Berriozar. El equipo infantil A del eh, Berriozar Club de Fútbol se enfrentará al Burlades el domingo a las 11 menos cuarto de la mañana en el campo de burlada Ripagaña, mientras que el infantil B hará lo propio frente al Arenas mañana sábado a las 10 y media aquí en Berriozar. Y si hablamos de fútbol femenino, diremos que el equipo de regional femenino se enfrentará al Marcilla mañana sábado a las seis y cuarto de la tarde aquí en Berriozar. Y el equipo de fútbol 7 femenino eh, tendrá como rival al Peña Sport mañana sábado a las doce y media del mediodía en un partido que se jugará en Tafalla. En cuanto a fútbol 7 masculino, eh, cuatro equipos de aquí de Berriozar, eh, fútbol 7A, B, C y D. El equipo de fútbol 7A tendrá como rival a La Maya mañana día 14 a las 10 de la mañana en el campo de La Maya. Mientras que el equipo de fútbol 7B se enfrentará al San Ignacio mañana sábado a las 12 en el colegio San Ignacio. El equipo de fútbol 7C tendrá como rival al Canto Lagua mañana sábado a las 10 de la mañana en Berriozar. Y el equipo de fútbol 7D se enfrentará a la de Mar el eh, sábado también a las 11 y cuarto aquí en Berriozar. Más partidos, esta vez eh, de Futbito. Son varios los equipos de Futbito de nuestra localidad que jugarán este fin de semana. El Berriozar A se enfrentará a La Reona el sábado a las 4 de la tarde en Berriozar. El Berriozar B, al de que el sábado a las 4 y media en Ansoain. El Berriozar C hará lo propio frente al Sanducelay y el sábado a la 1 del mediodía en Berriozar. El Berriozar D... Se enfrentará el San Ignacio eh, también el sábado a las 11 de la mañana en Berriozar, mientras que el Berriozar E tendrá como rival al Gaste Berriac eh, a las 12 en Berriozar. El Berriozar F también se enfrentará al Gaste Berriac, eh, aunque a las 5 y media de la tarde en Ansoain. El Berriozar G. Tendrá como rival al Jesuitinas el sábado a las 12 aquí en Berriozar, mientras que el Berriozar H se enfrentará al Sagrado Corazón el sábado a las 11 en el Colegio Sagrado Corazón. El Berriozar I tendrá como rival al Itaroa Huarte el sábado a la 1 del mediodía en Berriozar y por último el Berriozar J se enfrentará al Teresianas el sábado a las 12 y media en el Colegio Teresianas. Y con estos resultados eh, concluimos este bloque informativo. Enseguida tendremos aquí a Tina Ascension, del Euskal Escola Macrobiótico A ¿eh? que organizan esos cursos para aprender a cuidarse que comenzarán este mismo mes y que concluirán en mayo. Así que en breves minutos volvemos, ahora os dejamos con un poquito de música. Aprender a cuidarnos es, una de, bueno, es el principal objetivo de los cursos que han organizado el Ayuntamiento de Berriozar y Euskal Escola Macrobiótico A, Y que tendrán lugar ya a partir de este mismo mes de enero, este, a finales de enero comenzará el primero de los cursos que bueno, se sucederán hasta mayo. Y para hablarnos de todo ello tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a una de las encargadas de Euskal Escola Macrobiótico A, Tina Asensio. Caixo Tina Egunon. Eh, bueno, eh, es así, el, al final, a finales de este mes, creo que el día 23 comienza el primero de los cursos de Aprender a Cuidarnos, que organizáis junto con el, con el Ayuntamiento, y cuéntanos, qué, ¿qué se va a hacer? Qué, qué, vais a, ¿Qué vais a impartir? ¿Qué enseñanzas vais a impartir en estos, en estos cursos? Pues eso es, como tú muy bien dices, eh, comenzamos esta serie de cursos para la población de Berriozar... ...el 24 de enero... ...o sea, el 23 de enero... ...y será uh -huh. el 23, 24 y 25... ...con el, el nombre de Alimentación y Salud... ...para toda la familia... Uh -huh. ...bueno, ahí en ese curso... Eh, que lo que vamos a desarrollar es, bueno, pues una amplia teoría, ¿no?, sobre cómo debemos de alimentarnos para crear una familia sana y vital. Uh -huh. eh, también, pues bueno, hay que hacer a veces diferencia también entre lo que es la alimentación del hombre, la alimentación de la mujer, porque muchas veces, pues igual acabamos comiendo lo, lo mismo uh -huh. y, bueno, pues la mujer por ejemplo, pues necesita menos proteína, necesita comer muchas más verduras, necesita una alimentación más ligera, el hombre necesita una, una alimentación que le ayude más a fortalecerse, uh -huh. eh, a poder también un poco desarrollar pues, sus, sus, sus, sus, bueno, sus funciones, uh -huh. eh, luego, claro, pues también dentro de lo que es la alimentación de la mujer ...pues vemos que hay muchas diferentes etapas... ¿no? ...como puede ser la menstruación, la menopausia... ...el embarazo, eh, la lactancia... Decir, ...y luego que, bueno sí. también está claro, la alimentación de, de nuestros hijos... ...y la alimentación para la tercera edad... Eh, cada, ...cada una de estas personas... Como, ...cada uno de estos componentes de la familia pues eh, necesita diferentes eh, aspectos nutricionales. Eso no quiere decir que luego hay que hacer una comida para cada uno. No, uh -huh. hacemos la comida para todos, pero luego, pues a eh, unos, pues igual eh, necesitarán comer, pues como comentaba antes, pues igual más verduras o igual más, más proteína. Y bueno, y luego también a nivel general, pues también eh, pues, eh, hablaremos, eh, bueno, pues de que la alimentación moderna de hoy en día, eh, ha perdido mucho lo que son las raíces en una alimentación sana y bueno, uh -huh. cómo retomar todo esto? Porque de esa manera vamos a, lo que comentaba un poco al principio, vamos a tener una familia sana y no vamos a tener que estar pues eh, yendo al médico, enfermando, etcétera. Es una, una eh, alimentación que a la vez de, de bueno, pues de, de hacernos eh, sentirnos bien, pues es una alimentación de prevención también. Uh -huh. eh, no sé, ¿qué tenía la alimentación de antes que no tenga la alimentación de hoy en día? ¿Qué, no sé, ¿qué, ¿qué beneficios podía tener esa, esa alimentación que iba un poco a las, a las raíces? Pues mira, por ejemplo, antes no se comía eh, a diario carne. Eh, hoy en día vemos como, bueno, la gente come... Eh, dos veces al día, sino uh -huh. cuando es tres veces al día carne. Eso antes no, no sucedía, ¿no? Eh, luego, por ejemplo, pues eh, también en la alimentación tradicional, estamos hablando ya pues, de, de unos cuantos años atrás, pues tampoco eh, había azúcar pues, eh, a diario, en, pues, en prácticamente en casi todos los alimentos que com comemos. Tenemos que darnos cuenta de que el azúcar no lo, solo lo tomamos cuando... Eh, pues con una cucharilla pues sí. lo añadimos en nuestro, en nuestro café, café o en nuestro té, sino que está en, en el pan, está en... en yo ves incluso cuando, cuando compras maíz, que ya de por sí es dulce, también lleva azúcar, uh -huh. está en todo tipo de salsas, está hasta en el jamón, o sea, es, es increíble, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, pues eh, por supuesto también pues hay que ver que eh, la alimentación de antes era mucho más sana desde el aspecto de que era un, una agricultura más ecológica, en la cual no se utilizaban eh, tantos pesticidas, no había transgénicos, uh -huh. y, y luego además, pues hoy en día también se come muchísima comida envasada, que ya no tiene energía, ya no tiene vibración, no hay vitaminas, uh -huh. desmineraliza, uh -huh. y, y luego además, bueno, pues aparte de todo esto, pues cargadísima de aditivos. Mm, si, te, ¿eh? Entonces... si te parece, vamos a ir viendo, porque todos estos temas eh, irán saliendo en los diferentes cursos que habéis organizado de aquí a mayo. Vamos a ir a viéndolos uno por uno. El primero ya hemos hablado de él, el que tendrá lugar del 23 al 25 de enero. Y en febrero, también a finales del 20 al 22, eh, habrá otro curso, la energía de los alimentos. Eh, es un poquito lo que estabas contando ahora, ¿no? Eso es, eso es. Por eso, bueno, pues eh, comenzaremos un poco hablando de lo que es el peligro de la, de la cocina moderna. Eh, bueno, eh, es un poco lo que más o menos hemos venido contando y lo desglosaremos en, eh, en tres grandes bloques, como, como son, por ejemplo, pues eso, la carne, eh, los lácteos y, y el azúcar, ¿no? Uh -huh. Pero luego, aparte, evidentemente, pues también eh, mencionaremos pues, todo lo que hemos comentado, aditivos transgénicos etcétera, uh -huh. eh, luego también pues, pues hablaremos por supuesto de qué necesita nuestro cuerpo porque muchas veces eh, hablamos ¿no? ¿Qué, qué hay que quitar para tener una alimentación sana, vale, pero vamos a quitar cosas pero vamos a poner otras no y otras que van a ser en las que realmente van a ayudar a nuestro organismo a funcionar bien, a depurarnos día a día y a crear pues una buena fuente de, de salud y de vitalidad. Uh -huh. Entonces, claro, hay muchos alimentos que, que hoy por hoy, pues, son bastante desconocidos. Cuando hablamos de cereales, la gente inmediatamente piensa en qué los. Sí, en los cereales o, del desayuno. Exactamente. Que además llevan es, todos azúcar, ¿no? Eso es. Es bueno, no todos, porque pero también podemos encontrar algunos que no lleven azúcar. Pero bueno, que la gente quitando igual el, el arroz que normalmente lo come refinado. ...pues lo que te comento... ...que desconoce totalmente... ...lo que son los cereales integrales... Uh -huh. eh, y, ...y bueno, pues hay una, un abanico inmenso... De, ...de estos ingredientes... ...que además son los que nos van a proporcionar... ...una energía de buena calidad... Uh -huh. eh, ...una energía estable y duradera... ...que no solo nos van a ayudar a nivel físico... ...sino también a nivel eh, em, emocional, emocional... ...porque uh -huh. van a ayudarnos a tener un, a un buen nivel de azúcar... ...en la sangre... ...entonces uh -huh. aparte de estos alimentos... Eh, pues hablaremos también de las algas, que también hoy por hoy son bastante desconocidas y muy importantes por su riqueza en minerales. Eh, hablaremos también de, de las verduras y de los diferentes estilos de cocción, porque eh, bueno, la mayoría de la gente también usa siempre eh, sota, caballo y rey en uh -huh. las verduras y tenemos un abanico muy grande. Y no todas las verduras nos aportan lo mismo, uh -huh. entonces... Bueno, eh, esto eh, es, bueno, lo desarrollamos también un, un poco ¿no? pues con la intención de... Bueno, vamos a conocer qué energía tienen los alimentos para saber cuáles necesitamos para adaptar a nuestras necesidades. Uh -huh. El tercer eh, curso de los que habéis eh, pues organizado tendrá lugar eh, a partir del 26 de marzo, del 26 al 28... Eh, bajo el título alimentación y salud. Eh, también eh, relacionado con lo que estabas comentando ahora, pues eh, cómo puede servirnos la alimentación para, para pues eh, reforzar nuestro sistema inmunitario y cuidarnos, ¿no? Eso es. Lo primero, bueno, que tenemos que, que entender es por qué, por qué enfermamos, ¿no? Y evidentemente, pues esto ocurre porque el, el estilo de vida que estamos llevando no es el adecuado, porque no estamos siguiendo un poco lo que es eh, pues las leyes de, del universo, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser por nuestro tipo de trabajo, porque no descansamos o porque eh, no, to no, te no tomamos contacto con, con la naturaleza, eh, no hacemos ejercicio, nuestra vida es muy sedentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, evidentemente bueno, hablaremos de todas estas cosas y luego hablaremos también bueno, pues qué eh, alimentación pues nos ayuda también a, a enfermar ¿no? uh -huh. y cómo pues, bueno, pues, eh, cambiarla por otro tipo de alimentación que puede ayudarnos a, a sanar porque lo que es cierto es que eh, bueno, pues cuando vamos hoy en día al médico el médico nos receta pastillas eh, ya no es como el médico de antaño que te que yo qué sé pues te ocultaba, te miraba la garganta te, no se sé, tenía un contacto más contigo te preguntaba eh, cómo, cómo te sentías cómo te iba en tu casa uh -huh. y luego también te daba unos unos consejos pues a nivel de pues bueno pues de, de, de dietéticos uh -huh. o de estilo de vida etcétera no entonces bueno evidentemente la dieta es súper importante y muchas veces solo con la dieta podemos conseguir cambiar nuestra salud ¿Eh? Uh -huh. Hay muchísima gente que se ha conseguido curar de, de enfermedades simplemente cambiando su, su manera de, de comer. Uh -huh. ¿Eh? Evidentemente, si esto lo reforzamos con otros factores como es pues hacer ejercicio, eh, yo qué sé, tener un estilo de vida saludable, pues evidentemente esto. Es muy potente. Uh -huh. Otro de los temas que tratáis en estos cursos, además de la salud, del bienestar físico, es el bienestar emocional y de cómo influye en eso la alimentación. Antes ya lo has apuntado, pero bueno, será el tema del cuarto curso que tendrá lugar el 24 de abril, será un curso de un solo día y será en Euskera, ¿no? Eh, sí, esto es una charla, uh -huh. eh, una charla y entonces bueno, pues aquí lo que tenemos que entender un poco es que depende de lo que comemos, nos, nos sentimos, uh -huh. ¿no? Eh, porque la, los alimentos que tomamos son los que crean nuestra sangre y, y, de, y depende, bueno, la calidad que tenemos en nuestra sangre, pues nos vamos a sentir con vitalidad o nos sentimos fatigados o nos sentimos con calma o nos sentimos irritados, ¿no? Uh -huh. O sea, no solo los alimentos nos van a controlar a nivel físico, porque también depende de lo que comamos, pues vamos a, a tener un, un cuerpo u otro cuerpo, uh -huh. sino que además también esto va a controlar nuestras, nuestras emociones. Entonces eso es un poco lo que, lo que vamos a desarrollar. Y luego también es interesante decir que, que bueno que además también depende cómo nos sentimos, pues vamos a querer comer. ¿Entendéis? Muchas veces pues, eh, queremos comer chocolate o, o estamos demasiado apegados al jamón o sí. no podemos dejar de comer patatas fritas. Y eso es por eso es por algo. Es porque hay carencias en nuestra alimentación. Eh, también puede ser porque igual son carencias emocionales. Entonces, bueno, vamos a, a desarrollar pues, la relación tan amplia que hay entre la alimentación y las emociones y cómo ayudarnos a volver a estar en nuestro centro para sentirnos pues, en armonía. Uh -huh. Y ya por último, eh, del 21 al 23 de mayo, terminéis estos talleres, estos cursos, con eh, cómo limpiar nuestro cuerpo, otro curso también en euskera, eh, en el que supongo que habláis de limpieza tanto por el exterior como por el interior, ¿no? Claro, evidentemente. ¿eh? De, de hecho, de todas formas, normalmente la mejor limpieza exterior es la limpieza uh -huh. interior. Eh, es muy curioso ver cuando vas al supermercado cómo hoy en día la gente pues, compra pues, muchísimas grasas saturadas y muchos alimentos con aditivos y a la vez llevan los carros de la compra cargados de productos de, de limpieza personales. Uh -huh. eh, entonces, eh, realmente eh, vuelvo a insistir que si nos cuidamos y si tenemos una buena alimentación sana… Si trabajamos desde dentro hacia afuera, eso va a hacer que, que nos sintamos bien, que, que tengamos una buena sangre de calidad, que, tenemos, que tengamos una piel eh, tersa y maravillosa y un pelo brillante. Entonces, bueno, eso es, eso es muy importante, ¿no? Mm. Evidentemente, luego, pues bueno, las cosas que hagamos externas, pues bueno, pues también acompañan, ¿no?, y, y van bien. Entonces, bueno, un poco en este curso lo que haremos es, pues bueno, eh, hablar un poco de cuáles son las mejores épocas para depurar porque eh, evidentemente la primavera y el verano son, bueno, facilitan mucho más este, uh -huh. este proceso. Eh, luego también hablaremos bueno, pues de qué, qué manera alimentarnos, eh, de qué alimentos, aunque consideremos que son sanos, pues también igual es mejor en esa época eh, uh -huh. no incluirlos para incluir otros que sí que son igual más depurativos. Luego también aquí hablaremos bastante del tema de las, de las dietas, porque, claro, eh, normalmente estamos haciendo una alimentación eh, muy, muy extrema o una alimentación que no es mm, demasiado sana, ¿no? por así uh -huh, decirlo, sí, sí. y luego lo que queremos hacer es completamente lo contrario. Eso es, pasarnos eh, por, el, por el otro exactamente. lado. Exactamente, <risas> y eso es, eso es una energía yo-yo que lo que hace es ir de un extremo al otro extremo al otro extremo y sin realmente ir a una alimentación de centro a una alimentación armoniosa que, que lo que va a hacer es que nos sintamos realmente eh, pues, bueno, pues en armonía. ¿no? Uh -huh. que, no, Entonces, que no haga falta que tengamos que hacer unas dietas que, que, que nos lleven al otro, al otro extremo. ¿no? Exactamente, es que podemos hacer eh, dietas depurativas o, bueno, o tener una, una manera de alimentarnos que nos ayude a depurar y en la cual no pasemos hambre en la cual nos sintamos eh, totalmente satisfechos uh -huh. y, y, y, bueno, y además, de esta manera, lo que nos va a hacer es poco a poco ir introduciendo en lo que es una alimentación sana de por vida. Uh -huh. Este otro tipo de dietas, pues lo que digo, lo que hacen es, eh, de repente, pues eh, hacer una dieta súper extrema para al día siguiente volver al, al jamón, al chorizo... O, ...o yo qué sé, o a las grasas saturadas... ...o, o bueno, o a otro tipo de, de alimentos... ...y aparte que bueno, que también este tipo de dietas... también ...muchas veces también pueden crear ciertas ciertas secuelas... ¿no? ...o uh -huh. pueden degenerar en ciertos problemas... ¿eh? ...cuando por ejemplo, pues esta, algunas dietas que hay... ...que son ahora de alcanzamiento, que es solo de comer proteínas... ...pues bueno, eso es una salvajada para nuestro cuerpo... Uh -huh. ¿eh? ...y luego bueno, pues también eh, enseñaremos a hacer bebidas depurativas... Eh, o uh -huh. otros, otro tipo de, de platos que nos pueden ayudar a depurar. Porque lo que sí que quisiera añadir es que en todo, cada uno de estos cursos eh, eh, vamos a tener una parte teórica y otra parte de cocina. Uh -huh. Muy interesante. Exactamente. Para un poco pues, eh, cómo poner... En práctica, todos estos consejos que, que, os, que os vamos a ir dando. Perfecto, pues eh, con eso nos quedamos. Recordar que la inscripción, bueno, que todavía hay, hay tiempo, que está, el plazo de inscripción está abierto hasta el 18 de enero, llamando al 012 que el horario de los cursos será de 6 de la tarde a 8 de la tarde y que se realizarán en el aula de la naturaleza y con eso pues animar a todo aquel que lo desee, que tenga interés en eh, aprender a, a cuidarse a cuidar su cuerpo y con ello a, a cuidar también pues eh, su, su ánimo y, y su espíritu por decirlo de alguna, de alguna manera pues a que, a que se pase por aquí eh, Tina Asensio, muchísimas gracias es que es Casco, mucha suerte con los cursos que salga todo bien y hasta la próxima bueno es que ricasco su allí, bueno y que, que bueno añadir no simplemente que esto es una gran oportunidad que tiene la población de, de Berriozar pues de tener un acercamiento a lo que es una forma de vida más sana y que bueno y que es una suerte pues que el, el ayuntamiento eh, bueno pues eh, promocione este tipo de cursos porque esto realmente no, no sucede en otros sitios Y siempre hablamos, ¿no?, de que el, lo que es la alimentación tendría que ser una parte importante en la enseñanza en las escuelas, ¿verdad?, uh -huh. porque ocurre que luego nos hacemos mayores, nos vamos de casa y no sabemos ni cómo alimentarnos. <risa> sí, sí, nos ¿no? pasa a muchos. <risa> Exactamente, entonces, de verdad que esto es una grandísima oportunidad, ¿eh? y bueno, ahora pues que allí nos vemos. Lo dicho, es que es ricasco, eh, tal vez te va a darte, agur. Venga, agur. Hablando de vida sana y alimentación sana, que más sano que el deporte y precisamente de deporte hablaremos en los próximos minutos de Balonmano con ese partido entre la Maya Sport Balonmano y el Aranda de Duero que se jugará mañana a las 8 de la tarde en el Polideportivo de Berriozar y para ello tendremos a Doroteo Vicente al otro lado del teléfono en los próximos minutos. Sometimes it's more fun too Mañana sábado en la Maya Sport San Antonio jugará uno de esos partidos de la pretemporada de enero aquí en el Polideportivo de Berriozar, en concreto lo hará contra el Aranda del Duero. Será una ocasión de lujo que nos permitirá disfrutar con balonmano del primer nivel en nuestra localidad. Además, el partido coincide con un Berriozartagria en la presidencia del club antoniano, lo cual ha sido una excusa perfecta para hablar con él en el Berrión de hoy. Doroteo Vicente, buenos días. Muy buenos días. Eh, bueno, supongo que para un vecino de Berriozar será bonito presenciar y organizar el partido de mañana en el polideportivo. Sí, pues la verdad es que me hace mucha ilusión y sobre todo pues porque eh, vamos, nos gustaría que el balonmano también fuera uno de los deportes que se practicara en Berriozar de una forma eh, asidua y tal uh -huh. y, y enganchar a la afición. O sea que a mí me parece, vamos, es algo que lo llevábamos hablando y cuando hemos hablado con el Ayuntamiento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 Bueno, pues eh, al, por, bueno, al San Antonio, a la maya Sport San Antonio. Le ha tocado pisar el suelo después. de que Además, te, te ha tocado a ti vivir el ser presidente en, en este momento, pues especial, ¿no? Ya que el, el San Antonio vivió su época dorada hace unos años, pues eh, que se del año 2002, etcétera, ¿no? Pues, eh, pero parece que con con el cambio de ciclo, cambio de patrocinador, otros avatares de este de este deporte, pues que, que ha tocado pisar el suelo ahora, ¿no? Sí. <risa> Un poco darnos de bruces con la realidad. Bueno, oye, la verdad es que económicamente pues, todos sabemos cómo está todo, todo, uh -huh. ¿eh? y, y el deporte de élite que vive de los patrocinios pues, lo está sufriendo de una forma importante. ¿no? En nuestro caso pues, veníamos de, de, de tener un equipo que era un lujazo, uh -huh. de tener un equipo con los mejores jugadores del mundo, de tener un equipo que daba espectáculo, que quedó campeón de Europa, que ganó ligas, uh -huh. y, pero hay un momento en que te falla el patrocinio principal y lo que tienes que hacer es amoldarte a la situación y eh, además sobre esa situación pues además sobreviene la crisis económica que todo el del, que todo el mundo habla y que bueno pues que a las instituciones también les llega que son otro de los de los de los ...digamos de las columnas fundamentales... ...en las que se apoya el balonmano... ...y nos está viniendo la crisis... ...sobre la crisis del patrocinio... ...con lo cual estamos en una doble crisis... ...que nos está haciendo tocar el suelo... ...de una forma muy importante, muy importante. Desde uh -huh. Eso, no sé, se nota también... ...en el número de aficionados... Eh, ...hay gente que, bueno... ...que iba a ver al, al Portland San Antonio... ...pero que no va a ver a la Sport San Antonio... ...seguro, porque aquí siempre... Eh, hay un, ...el aficionado al balonmano sigue, pero el aficionaba al espectáculo entonces uh -huh. aquello era un espectáculo en, en el sentido de que venía eh, era lo mejor del mundo, lo que estábamos viendo aquí eh, pues realmente eh, va fluctuando y va cambiando de deportes y va cambiando de de, de hábitos, ¿no? Ahora un poco en lo que estamos es en, en eso en volver a enganchar a un deporte que es un deporte muy bonito para practicarlo uh -huh. muy bonito para verlo y esperemos que que mañana pues eso sea una oportunidad para que los vecinos de Berrioza realmente disfruten de esta idea lo... vean que lo pueden disfrutar todos los fines de semana en Pamplona uh -huh, de, lo de pueden... una forma importante ¿sí? sí, sí, sí pueden disfrutarlo de primera mano pero además estamos hablando como si, bueno eh, lo de antes fuera un espectáculo y, y lo de ahora un poco menos, pero no. eh, hay que tener en cuenta que, que bueno, que, que contamos el, el balonmano aquí en, en Navarra cuenta con un nivel muy bueno, ¿no? Y con varios equipos que están en, al, al, al, vamos, en las máximas categorías. Vamos a, el, es, el balonmano en Navarra ha sido el deporte eh, que antes estuvo en primeras categorías nacionales, antes que el fútbol, antes que nada, el que ha conseguido los éxitos en Europa, ahora tenemos mm -hmm. el Ichaco en chicas, en la Eso zona es. y nosotros en las máximas categorías, en las máximas categorías nacionales. Eh, con ligas que son las eh, principales ligas fundamentalmente en Europa es decir, estamos hablando de deportes eh, muy importantes y además eh, nosotros ahora lo que hacemos es una apuesta por la juventud con gente de aquí, ojo, con gente formada formada, formada en el club, uh -huh. eh, jugadores de Sant Esteban, jugadores de de Pamplona, jugadores y que nos gustaría que en algún momento a mí desde luego <risas> eso me haría una ilusión y más si si si si yo estuviera ahí que hubiera algún jugador jugando ahí de Berriozar, de Berriozar, sí sería eso muy bonito me <risas> Bueno, vamos. Y por cierto, ya que comentabas lo del, lo del Anaitasuna, eh, desde siempre se ha vivido cierta rivalidad, yo diría que sana, pero, pero rivalidad al fin y al cabo, entre los dos equipos de, de Pamplona, de balonmano, entre el San Antonio y el y el Anaitasuna. Ahora los dos vuelven a encontrarse en, en la liga, en la liga Sobal. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo son las relaciones entre ambos clubes? Bueno, las relaciones son eh, Relaciones normales, no cabe duda Que con quien más pique puedes tener Siempre son con los vecinos más cercanos <risa> <Sí>. ¿eh? <risa> Con los lejanos Pues el pique es más, más complicado Y bueno, pues siempre ha habido Un, un pique sano entre, entre, entre estas dos aficiones ¿no? Y bueno, pues ahí seguimos vamos, Lo estamos viviendo eh, Yo como aficionado al balonmano me parece Que es una oportunidad única, ¿no? El uh -huh. tener dos equipos en la, misma, en la misma ciudad y luego pues desde el punto de vista económico pues es más a repartir entonces pues <risa> hay esa doble vertiente no y mm -hmm. por un lado muy positivo y por otro lado pues bueno pues a veces te planteas no que, que cuantos más equipos haya en la élite que me parece mm, maravilloso pues más toca repartir entonces más, más difícil es gestionar los presupuestos eso está claro mm -hmm. En cuanto a los objetivos ya nos comentabas un, un poco antes eh, que, que esta temporada bueno pues que estamos viendo la otra parte de esa imprevisibilidad de tener un equipo joven, que bueno que nunca sabes eh, qué es lo que te va a tocar, pero ¿a qué aspirarías? ¿A ¿Qué firmarías de, de aquí a final de temporada? Bueno, de aquí a final de temporada lo que tenemos que hacer es jugar, como hemos jugado ya algunos partidos de la temporada, sin presión practicar un juego bonito y yo creo que así nos llevará a estar en unas posiciones de, en las que no, nos salvaremos eh, con tranquilidad. Si nos metemos en en, en una dinámica negativa pues lo pasaremos lo tendremos más complicado pero yo espero que el equipo eh, vaya hacia arriba y practique el juego que sabe que, que podemos practicar y que pues al final de temporada acabamos en una posición media de la tabla sin, uh -huh. sin mayor sin mayor problema Así una posición tranquila sin sobresaltos de, de última hora, ¿no? <risa> en cuanto a tu experiencia personal, nos gustaría saber también cómo, eh, cómo llegaste a ser presidente, cómo, cómo te lo propusieron cómo, y cómo lo has vivido, ¿no? El, la, el tiempo que llevas en el cargo. Bueno, pues mira, yo fundamentalmente eh, jugaba a los manos, jugaba a los manos en el, en el San Antonio y hubo mm. un momento en que... ...en que me desligué del balonmano y me volví a, a un poco a meter el balonmano... ...a través de mis hijos que empezaron a jugar a balonmano, ¿no? Uh -huh. eh, después, pues ya entré un poco en el... ...cuando era el Portland San Antonio llevando la cantera de, de, del, del Portland San Antonio... ...un equipo que entonces... Uh -huh. ...del cual ahora están todos estos jugadores, que era el TIP... Uh -huh. ¿eh? Y a, y a partir de ahí pues ya entré en la Junta Directiva y al final, como sin quererlo, cuando los momentos son de crisis, pues bueno, pues <risa> alguien se tiene que hacer cargo y bueno, pues me lo propusieron y la verdad es que como a mí me gusta el balonmano, pues la verdad es que me he metido en esta, en esta, en esta embarcada y bueno, ¿eh? embarcada en el sentido de que bueno, pues que te quita horas, que, que es un trabajo que es como el trabajo de las ONGs realmente eh, ningún no no tienes ningún beneficio más allí que el que el personal de de, de sentir si haces las cosas bien o las haces mal uh -huh. ¿no? tal vez cuando eh cuando hay dinero y, y, el, y el equipo bueno, está a su, en su máximo nivel, como ocurría en la década pasada, eh, ahí todo el mundo quiere ser presidente, pero igual en, en vacas flacas no, ¿no? Nos... <ríe> bueno, pues, pues, pues es posible, es posible que esto ocurra así, ¿no? De todas formas, oye, vamos a ver, es, eh, es un, eh, una, una presidencia que, que acogí con gusto, que mm -hmm. está costando... Eh, pues eso, a veces eh, horas y, y, y sacrificios y esto pero bueno, oye, cuando uno, cuando uno acepta cosas de este tipo pues las debe de hacer con, con la mayor honestidad que pueda y Sí, me imagino que la valoración del, del tiempo que llevas como presidente será, será buena Tu, en sí, cuanto a tu sí, experiencia personal, todo, ¿eh? Claro, sí, con todos los claroscuros que te digo, ¿no? Las discusiones, la dificultad eh, que resulta, eh, lo dificultoso que resulta mantener patrocinadores, eh, tener liquidez, en fin, eh, pues, uh -huh. pues te enseña y al mismo tiempo que te enseña, pues también te, cuando consigues resultados, pues realmente... Eh, lo sientes como algo propio y positivo ¿no? Perfecto, pues eh, Doroteo Vicente, a nosotros se nos acaba el tiempo, pero no queremos despedirnos sin hacer ese nuevo llamamiento sin recordar a la gente que mañana sábado a las 8 de la tarde en el Polideportivo de Berriozar Amaya Sport San Antonio, Aranda de Duero ese, ese gran partido, esa oportunidad de oro para poder disfrutar con el mejor balonmano aquí en Berriozar eh, y a ti no nos queda más que darte las gracias por haber estado con Nosotros en el Magazine Berrión y desearte suerte para el partido de mañana y para lo que queda de temporada. Doroteo, muchas gracias, Millesker. Muchas gracias a vosotros. Eh, y nos tenéis para lo que queráis. Eh, muy, muy bien, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. 9 y 59 minutos de la mañana, hasta aquí llega el Berrión de hoy, el Berrión de hoy viernes 13 de enero de 2012, ahora os dejamos con toda la programación de Berriosar y Ratia. y nosotros volvemos el lunes como siempre a las 9 de la mañana, aquí en Berrión, en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM, o en internet en eguzkiplaza.net. Ordurarte, Chincho, akisan, eh, ta ondo bici, ayo.